Cuentos de hadas españolas El hijo del jabonero Érase una vez un joven llamado Ahmed Que vivía en la hermosa ciudad de Mesed La hermosa mezquita de Mesed, con su cúpula dorada Fue la gloria del reino de Persia El comercio en la ciudad estaba en pleno apogeo La gente era feliz, pero no Ahmed. ...ya que el negocio de jabón de su padre estaba en plena crisis. Oh, hermanos, compren mi jabón puro. No hay ninguno mejor en toda la ciudad, como todos sabéis. Pero las personas en Persia no usaban mucho jabón. Ni en su ropa, ni en nada. Ya que la arena se usaba para todo, incluso para limpiar ollas y sartenes. Y así, había muchos días en que Ahmed y su padre... ...no vendían lo suficiente para comprar pan para ellos. Pasaron los días y pronto Ahmed se dio cuenta... ...de que era hora de abandonar el negocio de jabones de su padre... ...e intentar otra cosa. Padre, nuestros jabones no se venden... ...así que he decidido ir al mercado y buscar otras oportunidades. En el mercado, Ahmed trabajaría duro para comerciantes, vendedores... ...y a cambio, obtendría un puñado de arroz o pan... ...o unas pocas frutas que llevaría a casa y compartiría con su padre. Ocurrió que un día Ahmed, como de costumbre, atravesaba una jungla para llegar al mercado... ...y como el sol calentaba mucho, pensó en pasar por el lago para beber un poco de agua. Allí algunas de las mujeres estaban llenando sus jarras de agua, mientras otras lavaban la ropa. En ese momento... Ahmed vio una procesión dirigida por un ministro real. La procesión se detuvo justo enfrente de Ahmed Y desde el palanquín se bajó una bella dama. Ella era la princesa Roxanne. Tengo mucha sed. ¿Puedo beber un poco de agua? Una señora se le acercó con una jarra de agua. Y cuando estaba a punto de dársela a la princesa, de repente, de los arbustos, saltó un león rugiendo furiosamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Mientras la gente corría, el león se volvió hacia la princesa. Saltó sobre ella y la tiró al suelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Al ver a la princesa en peligro, Ahmed inmediatamente cogió una antorcha que había cerca. Y saltó hacia el león. Ahmed agitó la antorcha con todas sus fuerzas. Y el león inmediatamente se escapó. Ahmed sonrió. Y se volvió hacia la princesa Roxana. Que temblaba de miedo. Inmediatamente le dio de beber agua. Gracias, hombre valiente. Me ha salvado la vida. Eh, princesa Roxana, tenemos que irnos inmediatamente. La princesa Roxana asintió. Y sonrió a Ahmed. Se metió dentro de su palanquín. Ay, ella es tan guapa. Al día siguiente, cuando Amet estaba en el mercado, un viejo vendedor ambulante se le acercó. Oye, hijo, trabajas muy duro. ¿Ya ganas lo suficiente para ti? Eh. No, señor, no lo hago. Pero al menos mi padre y yo tenemos algo de comida. ¿Y por qué no te vas a la capital? El comercio es mucho mejor allí Y alguien como tú podría ganar mucho dinero Ahmed lo pensó un momento Y luego dijo Bueno, eso es lo que haré Mañana mi padre y yo partiremos hacia la capital El vendedor le deseó suerte y se fue Y así al día siguiente Ahmed y su padre comenzaron su viaje Viajaron durante toda la noche Y descansaron durante el día para evitar el calor abrasador del sol Continuaron, a veces subiendo por caminos sinuosos entre las montañas otras veces atravesando el desierto, con mucho dolor de pies Un día, cuando el padre de Ameth estaba durmiendo debajo de un árbol Ameth escuchó el sonido de alguien gimiendo Intrigado, dejó a su padre dormido y caminó hacia la dirección del sonido Pronto, encontró a un pobre derviche tirado en la arena tenía una bufanda sobre los hombros. A su lado yacía un gran palo tachonado de mármol con forma de cabeza de águila. ¡Oh, por el amor de Dios! Dame un trago de agua. Ahmed inmediatamente le dio su cántaro, aunque el agua era algo salada. El derviche se bebió todo el agua en un instante. Mm, mm, mm, mm, mm. Uh, muchísimas gracias, joven muchacho. Soy el viejo del desierto y te agradezco mucho tu ayuda. Ten, toma esta pequeña taza de cristal. Cada mañana, cuando te levantes, coloca una gota de agua pura en la taza. Y mírala muy atentamente. Y si algún peligro te amenaza a ti o a tus seres queridos, verás cómo claramente lo predecirá todo. ¡Arr! En ese momento, una brisa fría sopló, convirtiendo el cuerpo del viejo hombre del desierto en cientos de pétalos de rosa que volaron con el viento. Ame estaba hechizado. ¡Vaya! Regresó con su padre... Y le contó todo A la mañana siguiente, Ahmed hizo lo que el derviche le había ordenado Pero no vio nada durante días El tiempo pasó y Ahmed y su padre estaban a solo tres días de la capital Cuando de repente, un león los atacó Era el mismo león con la cicatriz en la cara Saltó hacia Ahmed ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien salve a mi hijo, por favor! De repente apareció una hermosa joven que llevaba una antorcha de fuego Era la princesa Roxana ¡Ah! Movió la antorcha de fuego cerca del león que inmediatamente huyó de allí Princesa, tú <ríe> Bueno, ¿estamos en paz? Uh, <ríe> Gracias, pero ¿qué hace una princesa por aquí? La princesa Roxana señaló hacia la caravana real Mi padre, el rey y yo regresamos de una peregrinación cuando escuché a alguien gritar ¿A dónde os dirigís? Vamos a la capital Bueno, nosotros también vamos a la capital, puedes venir con nosotros Gracias Alteza Y así Amet y su padre se unieron a la caravana real y pronto llegaron a la capital al ver la condición del padre de Ahmed, la princesa le aconsejó que se quedara en las cámaras de invitados reales durante una semana antes de encontrar trabajo en la nueva ciudad. El rey también insistió. Sí, quedaos en las habitaciones reales hasta que encontréis trabajo. Ahmed aceptó felizmente, ya que tenía tiempo suficiente para encontrar un buen trabajo. Pero después de su afortunado encuentro con el león... Se esforzaba cada mañana para colocar una gota de agua en la copa de cristal y mirar. Nada apareció hasta que el séptimo día vio en el agua una visión del rey dormido y de pie junto a él una figura con una daga levantada, a punto de acuchillarle. De inmediato se apresuró a ver al rey. «Mi rey, un gran peligro le acecha. Alguien quiere matarle. Tiene que tener cuidado». <risa> Ahmed, mis guardias están bien entrenados y son de confianza Tranquilo Como usted diga, majestad Al decir esto, Ahmed salió de la sala del tribunal Pero siguió pensando en quién podría estar queriendo matar al rey Un poco lejos de la capital, el león se convirtió en un hombre malvado Era el viejo de las montañas Y a diferencia del viejo del desierto Era un hombre muy malvado Quería matar al rey y a la princesa Y apoderarse de la capital También quería matar a Ahmed Porque había salvado a la princesa Roxana Esta noche será tu última noche, rey <risa> Mientras tanto, Ahmed estaba decidido a vigilar Llegó la oscuridad y el palacio quedó en silencio Los guardias dormían, pero no Ahmed Siguió esperando Cuando de repente percibió una sombra oscura que se arrastraba hacia la parte del palacio donde dormía el rey La figura se dirigió silenciosamente al umbral mismo de la habitación del rey Cuando Ahmed saltó sobre ella y al mismo tiempo gritó ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Están atacando al rey! Ante esto el rey se despertó y también lo hicieron los guardias y los soldados Inmediatamente vinieron corriendo junto con la princesa Roxana Pero en ese momento, el viejo de la montaña se convirtió en un león Ya me has molestado lo suficiente, muchacho Me encargaré del rey más tarde Pero primero creo que acabaré contigo El león saltó hacia Ameth Cuando de repente, la copa de cristal cayó de su bolsillo De allí salió una enorme águila del desierto Oh, ¡Oh, no! ¡El viejo del desierto! ¡No! De inmediato, el cuerpo del león se convirtió en polvo y explotó por las ventanas. El rey y la princesa y los guardias parecían asombrados. El águila del desierto se volvió hacia Ahmed y sonrió, y luego desapareció en el aire. Abrumado por la situación, el rey se volvió hacia Ahmed y dijo... Eres un hombre valiente, Ahmed Quiero anunciar que desde hoy Él será el primer ministro de nuestro reino Ahmed estaba extasiado Y se inclinó frente al rey Gracias, majestad Y así Ahmed se convirtió en el primer ministro del reino La comida ya no era escasa Y Ahmed y su padre vivían muy felices La princesa Roxana estaba encantada Porque secretamente le tenía cariño a Ahmed Y la idea de que él nunca tuviera que abandonar el palacio La hacía más feliz Los dos pronto comenzaron a pasar mucho tiempo juntos Y se enamoraron el uno del otro Cuando la princesa Roxana le contó lo que sentía a su padre Se puso muy feliz Bien, le tengo mucho cariño a Ahmed ...y realmente estaré encantado de darle la bienvenida a la familia... ...pero eso será si él quiere casarse contigo... Ahmed fue llamado a la sala del tribunal... Ahmed, mi hija dice que está enamorada de ti... ...y que quiere pasar el resto de su vida contigo... ...pero dime, ¿cuáles son tus sentimientos? Majestad, yo también la quiero... Muy bien... Entonces déjame hablar con tu padre y planearemos una gran boda ¡Ja, ja, ja! ¡Que comiencen las celebraciones! Se celebró una gran boda Ahmed y la princesa Roxana se casaron El rey estaba feliz y también el padre de Ahmed. El viaje de Ahmed nos enseñó que no importa quién seas y lo que hagas La amabilidad es un regalo que todos pueden permitirse dar